Dejamos una semana en la que la vacunación para los mayores de 50 años ha comenzado, en IFA, y en la que los regantes firmaron ayer en Elche. Lo han escuchado ustedes en el programa Elche. Buen día, esa declaración en defensa del trasvase Tajo Segura. Pero lo hicieron algo decepcionados con el presidente del gobierno valenciano, Chimo Puig, por no haber defendido ante la ministra con más fuerza lo que ya le dijeron cuando estuvo en Elche, que no se pueden cambiar las reglas del trasvase para recortar los zombios, ni tampoco se pueden aumentar los caudales ecológicos porque eso acabaría con esta infraestructura que es vital para el desarrollo de este territorio no escucharon al presidente Puches esgrimir estos mismos argumentos ante la ministra Teresa Rivera y ahora esperan poder llegar hasta ella el lunes en la protesta que han convocado en Madrid Estaremos pendientes como también de un nuevo paso que se dará el lunes en esta desescalada. La tasa de incidencia en la Comunidad Valenciana es baja, una de las más bajas del país, en Elche aún es más baja y por ello el toque de queda se quiere recortar en vez de a las 12 será a la 1 de la madrugada. Hoy conoceremos los datos por municipios tras la actualización que siempre lleva a cabo la Consejería de Sanidad los martes y los viernes. Pero eso será en la ronda de noticias. Y en unos minutos abordaremos de nuevo el aniversario del Misteri. Ayer se nombró por primera vez protectores de la cesta a esos profesionales sanitarios que forman parte del Misteri. Y a título póstumo se nombró al presidente Joaquín Serrano, protector de honor. Hoy tendremos oportunidad de incidir en esas fechas históricas y han supuesto un antes y un después en la Festa del ...con uno de sus estudiosos, el exalcalde Manuel Rodríguez... ...y seguiremos en nuestro Rincón de la Cultura... ...dedicado en este día al poeta valenciano Francisco Brines... ...Premio Cervantes, porque acaba de fallecer a los 89 años de edad... ...y acabaremos con una entrevista al mago español Jorge Blas... ...porque actúa aquí en Elche este fin de semana y ahora comenzamos pues con la canción que Blas Canto llevará a Eurovisión y que ha dedicado a su abuela fallecida por COVID. Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu oog acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo mal de memorieën en pie. Heb el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme prometo quererte más que voy a muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo en tu alma en Ik ga het niet te laat. Ik weet dat er veel mensen zijn, maar ik wil nuestro Ik wil dat paso, marcha atrás. Contigo siempre bailaré, En hasta segundo si se derrumba hoy o oh, te pasará mañana, que yo de tu lado no me voy, voy a quedarme, no me puedo quererte más que querer. voy a rezarte y me mantó como la primera. Wees stil, dus want ik jou wil vinden. Op je tuinladder, die nooit stijgt en de zon, zee, kijk en de lucht. Que yo voy a quedar. Eh. Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche. Vuelven los Alfadéis.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 Pues veremos si las Cantó con Voy a quedarme, gustará en la final de Eurovisión que se va a televisar el sábado, mañana sábado por la noche. Y nosotros continuamos con algo más personal, con lo que siempre nos trae Serrat en su música.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 Llegaron esos individuos a ser lo que son Ni a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mal Entre esos tipos y yo hay algo personal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 Sofisticados y a la vez convincentes, no conocen ni a su padre cuando pierden el control. Y recuerdan que en el mundo hay niños, los niegan a todos el pan y la azar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.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 Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana. Y a esta hora queremos eh, pues, eh, acabar esta semana abordando de nuevo el Mystery Delge. Porque el pasado martes, el 18 de mayo, se conmemoró una fecha que ha marcado un antes y un después en este drama asuncionista. Se conmemoró los 20 años desde que la UNESCO lo declaró como primer bien obra maestra, primer bien universal de la humanidad, porque ya en su momento la UNESCO reconoció la excepcionalidad de esta joya cultural. Pues bien, para hablar de esos acontecimientos históricos que han sido un punto de inflexión en el drama asuncionista mantenido por el pueblo del Che, Durante siglos, durante más de cinco siglos, vamos a abordarlo pues de, con uno de los estudiosos de la cesta. Él es el exalcalde de la ciudad y doctor en filosofía e historia y evidentemente también en filosofía y letras y evidentemente también es colaborador de este programa, La Glorieta. Él es Manuel Rodríguez. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días, muy buenos días. Eh, bien, comenzamos, pero antes de comenzar, espérate, porque necesito escuchar esto, la, los sonidos del misterio, no sé por qué, pero cuando se escucha el misterio, se escuchan los motetes, es como eh, sentir eh, lo que somos, un pueblo con puro sentimiento hacia su patrona, la Madre de Deu, y hacia este misterio, la Festa de Elche. ¿Piensas que, hablando ya de esos acontecimientos históricos, esta semana hemos celebrado el 20 aniversario, ¿piensas que el Papa Urbano VIII escuchó esto mismo, con algunas diferencias, evidentemente, y dijo que este drama asuncionista no podía prohibirse, como el resto de teatros religiosos que se prohibieron en el mundo? ¿Por qué sobrevivió el misterio al Concilio del Trento en 1632? Bueno, eh, vamos a ver, yo que el Papa Urbano VIII y esa es la música del misterio me parece difícil. O sea que hoy día la capacidad que hay hoy de, de comunicación, de recibir, por ejemplo, eh, sé que a pie XII cuando declaró el dogma de la asunción de la Virgen, se le hizo un regalo por parte de la, del gobierno español en el cual pues dentro había una arqueta con una serie de cosas, ¿no? Y, en fin, y había una grabación del misterio, eso es lo que tengo entendido, ¿no? cosa que hay que estudiarlo más, pero en fin, yo pienso que eso es bastante bastante seguro. Pero en la época del Papa Urbano VIII, que él oyese eh, eh, que alguien fuese a cantarle pues eh, eh, piezas del misterio, me parece sumamente difícil, pero en fin, eh, todo es posible. Ahora, el Papa actuó eh, naturalmente de oficio, en el sentido de que lo que hay es un rescrito pontificio en el cual, cuando se plantea el tema de por parte de los obispos de en fin de la diócesis, ¿no? De que de que el, el misterio no se puede celebrar porque los sínodos, o sea, el Concilio de Trento marca unas líneas, ¿no? de reforma de la Iglesia. Y que además coincide curiosamente en ese aspecto con lo que ocurre con las iglesias protestantes en la Iglesia Anglicana. Es decir, se prohíbe en las representaciones teatrales, los protestantes, los luteranos plantean que la que no puede ser que dentro de la, de, la, de lo que es la liturgia de la iglesia, hay representaciones. Los anglicanos hacen lo mismo en Inglaterra y la iglesia católica hace lo mismo. ¿eh? Es decir, eh, eh, eh, llevan a cabo esas prohibiciones. Pero eso, esas prohibiciones se aplican en lo que se llaman los sínodos desde ¿sí San. Es decir, después de los concilios, bueno, después y cuando los obispos quieren, se convocan lo que se llaman los sínodos, que son unos pequeños concilios de cada diócesis, y ahí se aplican las decisiones, ¿no? que se han tomado, o sea, la, los grandes principios que se han tomado en el concilio, pues se adaptan, se, o sea, se adoptan en cada una de las diócesis. Aquí empezaron a adoptarse una serie de, de decisiones, que por cierto, la primera fue la prohibición de lo que eran obras de, representativas de eh, las iglesias, pero con elementos de títeres, es decir, lo que son las marionetas, las, las marionetas ¿eh? Sí. Eh, que había muchas obras de teatro en ese sentido. No. ¿Qué, qué, y entonces... ¿Qué coincidencia la Unesco, junto al Misteri, en esa primera lista, incluyó las eh, marionetas de sicilianas? ...también como claro. para preservar... ...supongo que también claro. pudieron salvarse de esa hoguera... ...en, en el claro, siglo XVII... El, el, el, ...bueno, las... ...no, no bueno, lo sé, las, no lo las, sé... ...no sé si lo ...no sé porque claro, títeres, claro yo había pero... me imagino que las, las, las... ...en las marionetas sicilianas habría... Eh, ...habría muchas eh, sino, obras antiguas de teatro... Uh -huh. eh, ...de teatro religioso... Y desde luego tenía que haberlas aquí, porque, claro. por ejemplo, uno de los sínodos, el primer sínodo que se celebra aquí, creo que era el obispo Gallo que estaba en ese momento aquí en, el, en la diócesis de Orihuela, eh, el, la primera decisión que se toma en el sínodo es prohibir aquellas obras que son, porque dicen que no tenían la dignidad suficiente como para... Eh, en fin, llevar a cabo esas representaciones Claro, si se prohíben aquí es porque las había ¿eh? uh -huh. Entonces yo creo que Al igual que yo entiendo que habría misterios ¿No? Claro. Otro, o sea, que se seguían representando Porque concretamente yo En el, librito que, en el libro que hice Sobre los misterios la, sí. la sexta representación uh -huh. de la ciudad Pues yo hice una traducción de, de las visitas pastorales De algunos obispos en el siglo XVII A las parroquias Y entre ellas están las de, que hacía don Juan Horta que fue obispo durante el uh -huh. 1600 y pico, y, eh, y cuando va a ciertas parroquias, ¿no? pues echa una, una serie de broncas a los curas porque están representando, eh, digamos, misterios que ya estaban prohibidos, ¿no? Y los uh -huh. siguen representando. Incluso algún cura le pone una multa, ¿no? por llevar a cabo esas, esas prohibiciones. Uh -huh. Lo cual quiere decir que eso existía. No o sé sea, yo ¿qué, qué obra serían o cuáles dejarían de ser, ¿no? Pero lo cierto es que, efectivamente, Esas obras se seguían se siguió, claro. se siguieron claro. representando y Manolo, Entonces, ¿por qué estamos? queda el, el delche? Eso es lo que pues, quería qué, qué, qué Pues estúpido? queda porque hay una, un, Primero, un arraigo muy fuerte en la ciudad porque Bueno, pero la eso gente también entiende, habría en otras ciudades Europeas Pues sí, habría, habría en otras ciudades Pero probablemente tal como había en elche pues no sé hasta qué punto la habría, no había que... Claro, que ver, es que eso es lo poco... que... Pero te lo estás imaginando. Yo, por eso, me gustaría saber si se ha escrito, si se ha podido investigar o descubrir las razones por las cuales ese Papa eh, pues, salvó al misterio de esa quema, de esa prohibición. Bueno, eh, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que ahí tuvo que ver mucho el hecho de que la información que llegaba a Roma Desde, de, desde aquí de Eche, porque hay, una, hay un planteamiento muy claro. O sea, eh, primero una parte, el, municipio, el ayuntamiento de hecho el consejo, ¿no? toma la decisión de defender el tema del misterio Y entonces plantea el tema de la defensa. Entonces hay que ver, pues, realmente la defensa cómo se hizo, etcétera, y todo eso llega a los tribunales de Roma. Pero por otra parte había una cantidad de información. O sea, había obispos que estarían en contra del misterio pero había obispos de la diócesis, ¿no? Que estaban a favor. Concretamente, yo, la primera documentación que eso yo tengo publicado, que fue el año 1601, o sea, eh, eh, eh, 31 años antes de la declaración de, de, ¿De del Papa, Papa uh -huh. Urbano VIII, pues la, la información que envía el Obispo de Orihuela a Roma, bueno, que la lleva él mismo, que es la, lo que se llaman las visitas ad Límina. Antes había cada cinco años. ¿Y el obispo de Orihuela era el que había en 1601? El, el don José Esteve, uh -huh. ¿eh? era, se llamaba. Y el, el obispo Esteve. Entonces, el obispo Esteve, precisamente al Papa, le da una información, ¿no? Por escrito, no uh -huh. solamente eh, lo que ahí hablasen, ¿no? Por escrito, en el cual habla que la iglesia de Santa María de Oche se hace con toda la mayor dignidad y solemnidad, la fiesta de la Asunción de la Virgen, etcétera, y entonces la exalta al Papa. Todas esas, eh, todas esas eh, virtudes uh -huh. y ventajas que tiene el misterio. Eso se repite también después, posteriormente, para algunos obispos. Es decir, que en Roma había ya información, ¿no? Había información uh -huh. sobre el misterio de derecha e información positiva. Yo no sé si habría una información negativa Con ¿no? lo que los entonces, archivos de la diócesis de Orihuela eh, Tienen que ser muy ricos en, eh, Puede que, que, que bueno, todavía eh, haya un informe yo, de algún obispo yo, del siglo XVII yo, que, que justifique yo, Bueno, es que yo, lo que yo lo que le estoy diciendo es un informe de los sí, obispo ustedes del siglo XVIII, Pero 30 años el primero, antes, el primero, hubo Más, ¿no?, a lo largo de esas tres décadas. Sí, hay, hay una serie, yo, yo los tengo recogidos ah, ¿sí? precisamente en ese libro, ¿no? Uh -huh. Tengo la, las, en eh, fin, eh, la, eh, fin, algunas declaraciones y tal, ¿no? Pero vamos, la más contundente, que yo recuerdo ahora mismo... La pues, de no, no tengo el libro de arte, uh -huh. es la de Esteve de 1601, porque es la primera la primera que yo conozca, sí. ¿no? Y al, pero al mismo tiempo es muy, muy clara, ¿no? Uh -huh. Porque, en fin... Eh, Igual que en otras cosas, pero en fin, es, es muy, muy, muy explícito, ¿no? Por tanto, yo creo que información ya, ya en, el, en el Vaticano pues, había sobre, eh, sobre este tema, ¿no? Eh, esto por una parte. Y, sí. y, y, y, y, luego, ¿y otra pues, cosa, de... desde mi ignorancia, sí. ¿existe, eh, ha quedado, está en algún lugar ese papel, no es bula papal, es el, lo ha nombrado usted de otra forma? Sí, bueno, eh, eh, sí, la... Eh, el rescrito pontificio y una uh -huh. copia del ayuntamiento, ah, una ¿eh? copia. o sea, sí, una copia, pero va bueno, una copia de la, de la, del momento, ¿eh? o sea, no es, es decir, que cuando se hace un rescrito pontificio, pues seguramente, pues, claro. si pleiteó el ayuntamiento de Elche, uno iría al ayuntamiento Otro iría al obispo comunicándoselo, mm. otro iría a aquí, pues no, yo, a a otra, ¿qué? yo qué sé... A, otros, ¿Eh? a, a comisaría, supongo, a las ah, autoridades sí, bueno, de la a, época. Entonces sería a lo mejor la Inquisición, ¿no? Efectivamente que el Tribunal de la Inquisición. Pero, es, decir, eh, es decir, que, que, que se, se le comunicaría a las partes, ¿no? Yeah. Como se hace en cualquier. Eh, entonces, por, y, y una de esas copias o uno de esos escritos... Eh, copiarme no me refiero a que sea una fotocopia, ¿no? es el que está en el. Claro, es la autorización, pero eh, claro, en esa autorización es muy escueta, no, no vienen las razones por las cuales el Papa. No, dice... no, bueno, yo, yo recuerdo que, vamos, ahora mismo hablo de memoria, ¿eh? tendría que haber venido a repasar eh, tal, pero habla de que realmente la fiesta de la Virgen se hace con toda dignidad, la solemnidad, que no eh, hace, no está en contra del del, del, del don, no, y el de la creencia y de la creencia de la, la asunción donga todavía no era la asunción, pero en ah, fin vale. era una creencia admitida por la iglesia, uh -huh. ¿no? totalmente. Y entonces, en fin, y yo creo que desde ese punto de vista sí hay unas razones, claro, para, para fallar el porqué. Las se, mismas se que se las mismas que pero, pasó... vamos, el, en definitiva está la defensa que hace el ayuntamiento mm -hmm. fundamentalmente, y la, la ciudad de Elche, ¿no? Mm -hmm. Y el ayuntamiento encabezando esto, al mismo tiempo, el interesar al, a, al, obispado, ¿no? Y el obispado que también se pone. O sea, hay obispos, por ejemplo, hay alguno, eh, pues, pues que quiere prohibir el tema de la judiada, otro que lo prohíbe, eh, no sé qué y tal, pero en el fondo, eh, hay otros obispos, como he dicho yo, en el caso de Esteve, que es un defensor, ¿no? Que lleva los temas defendiéndolos desde la posición de la Iglesia ante la propia el propio Vaticano. Bien, pues esa fue una fecha histórica para recordar y sí, efectivamente, claro, es que se cuenta es, que lo que el Papa que permitió... podía hacer. La que permitió que todos los pues tengamos esa esencia ahí guardada. Pues sí, claro, porque además se cuenta que el Papa, primero, es una, una fiesta religiosa, ¿no? Mm. Y en ese sentido, el, el Papa tenía mucho que decir, ¿no? Mm. Y lo segundo, el hecho de que la autoridad del Papa en aquella época es pues, más que ahora lo que pueda decir la UNESCO. Es decir, sí, lo que claro. sancionaba el Papa mm. como autoridad. Eh, eh, no, moral pero, y política claro, ¿eh? Pero la UNESCO, la UNESCO también enorme. reconoció precisamente esa defensa que hicimos Porque no se trata de que el Papa eh, nos la concedió Sino ese acuerdo que no, hay No, no, es un que arraigo que tiene el pueblo claro, claro, que nos claro, planteamos esa claro. defensa ante los tribunales De la Inquisición, sí, de sí, la Santa sí, Sede Con la Iglesia eh, topamos y pudimos vencer Tenemos el misterio sí. y... Siglos más tarde, de 1632, parece que hay otra fecha clave también que, que supuso un, un respaldo, un reconocimiento también para eh, pues la claro, hay un. Y nos claro, tenemos que no. trasladar ya a la Segunda República, a 1931. De 1632 damos ese salto a 1931 porque la Segunda República declaró el Misterio de Elche Monumento Nacional. ¿Para qué sí. nos sirvió? esta declaración. Hombre, pues yo, yo, yo, yo creo que sirvió para muchísimo, porque eh, primero, eh, estoy sorprendente bueno, para gente, hay gente que le sorprendió que la propia República que en principio pues tenía un, un tinte laicista eh, para algunos muy radical, para otros no tanto pero en mm. fin, bueno, ya sabemos Hombre, lo que fue. Acabó, ocurrió, ¿no? acabó con la quema de las iglesias sorprendió mucho. Sí, pero, pero bueno una cosa persona, sí, pero, pero una cosa es el tema de la Lo que ocurrió en el sí, 31. No pasar... no. eh, y otra cosa es lo del año 31. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la, la, la República eh, declara el Monumento Nacional de España el misterio del Che. ¿Por qué es importante? Por, por muchas razones. Pero primero, se hace en un momento en el cual las relaciones, digamos, Iglesia-Estado, No son precisamente, no pasan por un momento bollante. Aunque es verdad que el propio presidente de la República era católico y de, y de misa y comunión. ¿eh? Mm -hmm. O sea, eh, tal. El, por otra parte, el, el ministro que presenta, el ministro del ramo, que era Don Marcelino Domínguez de San Juan. ¿Quién ¿no? era el presidente de la República cuando se declaró en 1939? Eh, el primer, el primer presidente de... No, no, ni no, hace no, creo que no fue posible Azaña, nunca. No No, no, no lo creo. Lo primero, esto ahora mismo no, no lo sale recuerdo. el nombre, pero bueno. <ríe> Habrá eh, eh, que, sí. que ir a los libros de historia. Pero en internet se puede ver. No, lo tengo, no, bien. no, pero si además. Bueno, a ver, seguro que sí. en esto. Eh, eh, no sale. Eh, bien, pues eh, eh, con, con la Segunda República se declara monumento y esto ha servido para. Pues ha servido para mucho. Porque primero, en el, el decreto que firma la, la República. ...que se promulga el día... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...el día 16 de septiembre de... ...de... ...de 1931... Se da, ...es un decreto largo... ...y se explica pues toda una cantidad de cosas... ...se habla del de misterio y los valores que tiene... ...desde el punto de vista... ...eh... Del, ...digamos de... El, ...los valores que tiene artísticos... ...culturales, uh -huh. en el sentido... ...musical, escénico y además hay una cuestión que a mí me parece interesante habla del valor importante que tiene la tradición litúrgica cosa que aquí la gente se piensa en fin yo no sé por qué pues se, se, en muchas cosas se desprecian no y es decir mira la liturgia es una parte importantísima de la propia cultura de un pueblo ¿eh? ustedes se cuentan por poner un caso concreto que la misa es una es una una eh, digamos una expresión no yeah. una expresión que tiene más de 2.000 años. Claro, eh, pero ¿por qué dices continuado... que, que se desprecia la tradición litúrgica en el Hombre, misterio. pues porque no hay más que ver las tonterías que se dicen muchas veces, ¿Y y te... en estos tiempos. ¿eh? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Las tonterías que se dicen muchas veces, ¿eh? en el sentido de que, por ejemplo, no, es que eso es religioso y eso no sé qué, y eso pues hay que, en fin, un poco eh, tenerlo tal. Aquí ahora mismo hay una cuestión... Eso no se, no se escucha ya tanto. ¿No? Pues hombre, sí que se escucha, sí, man, ¿No? hay que poner un poco los oídos por ahí ¿no? <risa> y entonces, es, es claro, entonces, otra cosa es que sea correctamente, políticamente correcto decir, de, decir defender lo contrario o no Pero a mí, como usted comprenderá, es igual, porque a mí no me paga nadie ¿eh? Entonces, bien. yo digo lo que yo, lo que yo siento Igual que hay cosas que no estoy de acuerdo con posturas eclesiásticas Y las digo, pues las cosas que estoy a favor, vamos, que no me parece bien Que no se tengan en cuenta, ¿no? Que no uh -huh. se tengan en cuenta, pues, pues lo digo también, ¿no? Uh -huh. Es decir, dense cuenta que hoy día, cuando hablamos del misterio, si se plantea el tema, es que culturalmente, claro que culturalmente es muy valioso. Y también religiosamente, mire, es que religión y cultura van unidos. Pero es que yo creo Porque que. Porque la, la religión ya. es una parte de la cultura. Pero esa cuestión pocas veces la he visto que se haya cuestionado públicamente. Eh, pero bien, eh, considera que eh, ese, esa declaración de, de que hizo... Que la a mí me parece muy, muy importante por todas esas razones ya, que estoy pero, diciendo. Y lo segundo... A, a mí me parece también muy curioso eh, que esa declaración de eh, catalogar al misterio como monumento nacional, eh, eso contradice un poco a, a cómo... ...ha calificado la Unesco esta joya universal. Eh, ¿Por qué? Porque dice patrimonio inmaterial. Es que el misterio yo creo que es tangible... ...se puede tocar, es monumento nacional. Vamos, es que no, no comprendo la pregunta. Eh, la pregunta es... ...por qué el misterio se, se incluye... ...en una categoría inmaterial... ...cuando la Segunda República... ...lo declara como monumento nacional vamos a ver, la, la República lo que hace es declararlo monumento nacional a una obra que es inmaterial, o sea en España todos los monumentos nacionales que había y en todas partes, ¿no? incluso en la UNESCO cuando se crea después el tema del patrimonio de la humanidad, eran obras materiales, eh, ¿qué es lo que se declaraba en la Unesco? Pues la ciudad de Santiago de Compostela, la catedral no sé qué, el, el Escorial, en eh, fin, sí, bueno pero eso del palmeral ya vino ya muy tarde ya, sí. ya es después ¿no? Pero eran cuestiones, digamos, de, uh -huh. de la... de la... Eh, cuestiones ya, ya que, que, que, que, que, que, que, que ya realmente vienen después. Pero el último término que era siempre cosas realmente tangibles, ¿no? yeah. materiales. Uh -huh. Entonces, fue una revolución, en ese sentido, el concepto de declarar monumento algo que no es de piedra, claro, o por que eso. no es de madera, sino... Que es justamente la claro. propia representación. Si sí, eso lo eso... hizo la República, ¿por qué la UNESCO tuvo que decirle al Ayuntamiento: separe usted la candidatura de, del misterio del Palmeral? Eh, porque no hay Hombre, categoría era, para el misterio. Porque fue una barbaridad. Aquella, <risas> era una barbaridad. Aquella, además no se le ocurrió al Ayuntamiento. Eso se le ocurrió al señor eh, Fernando ahí. Villalonga, uh -huh. eh, que era consejero, nada más con nombre y apellidos. Uh -huh. Ya lo sé porque yo solo traté directamente, eso lo dije a él. ¿Eh? Yo eso lo dije a él. Aquí lo que pasa es que hay gente pues, pues, que, que se apuntan a los tantos que ya han venido después, no pero bueno, la cosa fue así. ¿eh? Y entonces yo recuerdo que tuve varias conversaciones con Fernando Villalonga y dije, mira, esto a mí no me parece. Y una persona también que tuvo mucha fuerza para decírselo a Fernando, vamos, que insistió mucho a Fernando, fue precisamente Carmen Pérez. ¿Eh? La, que sí, la, en el, la que entonces era la directora general, y ahí estábamos uh -huh. los dos de acuerdo, yo entonces estaba de presidente de la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes, ¿no? yeah. y llevaba, llevaba el expediente, ¿no? y le dije, mira Fernando, eso no, es absurdo, ¿no? ¿por qué? porque tú no puedes meter a dos cosas, es decir, una cosa es el Palmeral, que tiene unos planteamientos pues, muy determinados, el, el, el Palmeral sí que es una realidad tangible, ¿Eh? Es además una realidad viva también, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la agricultura. ¿eh? Estamos hablando con un tema que tiene que ver con el paisaje. Estamos hablando de temas que eh, tienen incidencia también en la estructura urbanística. En fin, es, es un planteamiento totalmente diferente al otro. ¿no? Entonces, claro, si no es que lo que estaban planteando es, bueno, es que la Palma de San Juan. Bueno, pues bien, la Palma de San Juan es un tema que ya se plantea en los evangelios apócrifos. ¿no? ¿Eh? Eh, Y entonces. Claro, eh, era absurdo. Que... Le hicieron ca bueno, no sé si le hicieron caso a usted, pero la cuestión es que se separó porque la UNESCO dijo que no. Claro, ahí lo que claro, tenía no, no, que no A mí no me, a mí no me <risas> hicieron caso porque a nadie interesaba, ¿no? Bien. Porque primero Bien. no le interesaba uh -huh. porque, porque no, porque aquí cada uno sí. se piensa que cuando dice una cosa es sí. Adán que aparece en el mundo. Vale. Y el tema ya estaba planteado de antes, ¿no? Vale, pues, entonces, claro, a uh -huh. mí no me iban a hacer caso. Ahora. ...sí que se dieron de bruces cuando vieron que en otro, de otros, de otros, de otros sitios... decían, mire usted, eso es absurdo. ¿eh? Pues avanzamos, tanto, eh, Manolo, Manolo, tenemos que avanzar en el tiempo... ...de 1931 nos vamos a 1965, que fue declarada fiesta de interés internacional... ...sí, Luego, turístico, sí. Eh, turístico, evidentemente, y después eh, también podríamos hablar de Gudilabaez... ...pero ya no hay tiempo, y llegamos a 2001 pero para que la UNESCO declarara ese patrimonio inmaterial de la humanidad a la, al Ministerio, el Ayuntamiento también tuvo que sentarse y eh, realizar en, a, mediante un acuerdo plenario que se realizó en 1996 para empezar esa candidatura en colaboración con el Ministerio y Consellería. Usted lo ha dicho, había un consejero, estaban los técnicos de la Generalitat, Ayuntamiento… Sí, pero vamos a ver, la, la primera propuesta del de, de expediente… ...fue el año 1987. ¿eh? Estaba usted como alcalde, claro, entonces. Claro, efectivamente, Ajá. lo propuse yo. O el sea, año que... 1987. Pues es una y lo que se ha dicho por que ahí al... Y lo que se ha dicho por ahí... ...de que realmente, ¿dónde queda eso? Pues mira, usted queda en un acta del municipio... ...y por otra parte, en una correspondencia... ...porque el tema fue al gobierno español. Primero, fue al gobierno valenciano... ...que el gobierno valenciano lo se puso a favor... Eh, ...el gobierno español también... Fernando de Ordóñez, yo tengo una cosa ahí que el otro día me encontré en los papeles transcribiendo unas conversaciones con, con Fernando de Ordóñez uh -huh. sobre este tema en concreto. Uh -huh. Y además la prensa publicó en aquella época, en aquella época, uh -huh. ya, ya lo publicó, ¿eh? hay varias crónicas en la prensa, ¿eh? y por tanto yo, hombre, yo sé que de eso ya no se dice nada, ¿no? Porque uh -huh. nada, hay gente que no le interesa, pero bueno, en fin. Eh, eso es así, las cosas son O sea, como que, son. Eh, tuvo oportunidad con el ministro cuando fue el caballero portaestandarte, que vino en noviembre del 90. Que no, an, an, antes que eso, antes que eso hablaba ah, hable con él. Yo con él con tenía él. una relación bastante fluida con, con Fernández de Ordoñez antes incluso de ser ministro. Y usted en 1987 como alcalde, ¿por qué consideró que había que promover esa candidatura del Ministerio? Para bueno, de vamos realidad? a ver, vamos a ver. Yo sabía perfectamente que era un tema muy difícil en aquellos momentos, porque la concepción de patrimonio de la humanidad, la concepción de patrimonio de la humanidad, como, eh, desde el punto de vista inmaterial, eso en la UNESCO no existía, ¿me explico? Mm, claro, en la UNESCO la existía la idea, uh -huh. la, la idea de que el patrimonio era material, la catedral de tal, no sé qué, fin de, eh, la, la plaza de tal sitio, lo que sea, ¿no? Bien. Pero no, entonces... Lógicamente, hombre, yo recuerdo que ya lo verán cuando lo publique las, en esas conversaciones de Fernando de Ordoña, cuando él me dice, mira, esto tenemos, es interesante, me dijo él, es interesante este concepto nuevo de proteger el patrimonio inmaterial de los pueblos, ¿no?, pero es muy difícil, vamos a tirar adelante a ver qué pasa, ¿no?, Pero es muy difícil porque no saben lo que es esto. ¿eh? Uh -huh. No saben lo que es esto. Por tanto, desde ese punto de vista, el tema de. Claro, yo me basé en la idea, o nos basamos en la idea de Monumento Nacional de España, uh -huh. ¿no? Para trasladarlo, decir, bueno, uh -huh. si puede ser un Monumento Nacional, ¿por qué no Monumento Internacional Inmaterial? Uh -huh. Me explico. Uh -huh. Entonces, y además, yo pensaba, yo creo que hay una cuestión importante, que yo creo que aquí la estamos dejando de, de lugar. Una, El misterio está contextualizado en otras cantidades de obras que han desaparecido, pero que son sí. una parte de la cultura europea fundamental del sí. ¿eh? uh -huh. teatro. Y el hecho de que ahora mismo, y que el, el hecho de que el misterio se declarase obra maestra de patrimonio inmaterial sí. de la humanidad, abría la puerta sobre todo a pueblos pobres. Que realmente no nos han dejado grandes obras arquitectónicas, porque son pobres, ¿no? Mm -hmm. Pueblos de África, mm -hmm. los pueblos de América, etcétera, mm -hmm. pero sí que nos han dejado un patrimonio ¿eh? en la música, mm -hmm. en las representaciones, etcétera, y de hecho ha sido muy importante el hecho que después de que el Ministerio de se haya declarado... Se han declarado muchas cosas. Usted ha dicho lo de los títulos sí. de, de Sicilia, pero no, está, no, por ejemplo, en la vinada, ¿no? sí, en Guatemala. La lista, en, lista en es Guatemala, muy larga. ¿Sí? La lista claro. es larguísima. Pues Manuel Rodríguez, muchas gracias. ¿Cuándo saldrá esa publicación sobre el misterio? Ah, bueno, pues ya, en fin. Ah, bueno, eh, no, sobre las con conversaciones con, con Fernández Ordóñez también. Pues ya veremos. <risas> un, un día que tenga, que tenga el humor, porque uno de esas cosas se las tiene que tomar También con cierta, con cierta ironía. Bueno, espero, esp <risa> espero que nosotros claro. no, no le tengamos muy ocupado y, y, y le impidamos eh, seguir publicando. Pero le agradezco bueno. mucho que colabore y la próxima colaboración, hay que decirlo, tenemos que hablar de un poeta que creo que es el gran desconocido en esta ciudad, de Rafael Azuar pero eso será es bueno, pues en cuestión de, de días, la próxima vale, semana vale, pues nada, Les, si le la, invitamos. la próxima vez pues muchas gracias hablaremos de, de, de Rafael Azuar vale, de acuerdo Adiós. pues muchas gracias, hasta luego oye, una cosa ah, ¿eh? Tele Radio Marca. Abby, Un momento, Oye, dime, dime, que he puesto el single. Eh, eh, sí, Ah, no, estás en directo, estás en directo. Ah, no, que eh, era no, pues, para. No, recordarme que el, el nombre del presidente de la República ni Niceto Alcázar. Ah, en eh, <laughs> <dale. risa> y, y el ministro del RAM era eh, Don Martínez Domingo y San Juan. Muy sí. bien, pues muchísimas gracias. Y a su secretario <risa> era Óscar Desplás. Muy o sea, gracias. Van muchas gracias. Pánceles que, era, que, que eh, Vamos a los Muchas gracias, ¿Eh? Pedro Lapunta. Adiós. <risa> Adiós. Bueno, Adiós. hasta luego. 101.4 Telehealth Radio marca.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 Estás escuchando La Glorieta con Rosmari Alonso. Son las 9 y 46 minutos de la mañana y ya estamos preparados para iniciar el rincón de la cultura dedicado a Francisco Brines. Muy buenos días, Antonio. Ya hablamos de Francisco Brines la pasada semana porque sí. los reyes fueron a su casa de El en para entregarle el premio Cervantes. Y hoy volvemos, por desgracia, para decirle adiós. Sí, eh, la noticia después de recibir el premio de manos de los reyes que fueron a visitarle fue que tuvo que ser ingresado. Ese mismo día se ve que sufrió alguna cosilla y tuvo que ser ingresado y no ha podido superarlo. La edad que tenía, su estado delicado, al final ha hecho que, que fallezca y que ahora mismo puede estar de cuerpo presente. Y, y, bueno, y hoy lo que hacemos es pues, recordar a este hombre intimista que que habla de las palabras, de los sentimientos, de la forma de ver la vida, de la oscuridad, del alma y de la alegría de vivir. Este poeta, uno de los grandes, recibió el premio Cervantes, evidentemente, recibió otros muchos reconocimientos, perteneció a la Real Academia Española, aunque fue poco por allí. Este parece, su final, una metáfora de su propia vida. Fallece a los 89 años de edad, Y no tenía prisa para nada, ni siquiera para publicar. De un libro a otro pueden pasar una década. Él decía que no tenía prisa, ni siquiera tampoco en morir. Tampoco tuvo prisa en recibir el premio Cervantes. Lo recibió un año después y se ve que cuando ya lo, lo obtuvo, dijo ahora. Supongo ha llegado el momento. ¿Qué que es el momento. Bueno. Era, era un poeta muy vitalista, pero también, como tú has dicho, Antonio, intimista. Uh -huh gran amante de los toros y también dejó una poesía, nos ha dejado una poesía muy bella, muy íntima, que habla mucho del amor, de también él era homosexual, de la erótica, pero sobre todo de la muerte. Él ya comenzaba a, en sus primeras eh, poemas, en sus primeras antologías, él, ya nos, eh, comenzaba con 30 años ya a despedirse del mundo en su, en su poesía porque sabía que la muerte era lo, lo, más, lo más cierto que había en su vida eh, eh, le gustaba contemplar, como él dice la belleza, pero no escribirla y prefería la vida, dice él más que la literatura por eso digo que este poeta es vitalista y eligiaco y nos deja Un, unos versos muy alejados de lo que sus eh, contemporáneos sus compañeros de movimiento literario pues utilizaban en aquel momento, porque él pertenece a la, al movimiento de la posguerra del que hemos hablado mucho, porque también hace dos semanas falleció uno de los de este movimiento eh, Caballero Bonal y ahora fallece eh, Francisco Brines pero a diferencia de, del resto de Goitisoldo, de Viedma eh, Brines nunca quiso eh, utilizar la poesía social porque decía que era algo testimonial. Él necesitaba una poesía más intimista porque eh, consideraba que con el verso, con el verbo, con la palabra, lo que tenía que hacer era iluminar al lector. Y creo que lo consiguió. Pero yo creo que al final eh, es muy, muy distinta esa... Poesía, que puedes hablar de social o política, a una poesía que sea más intimista, en donde miras en tu interior, sientes y cuentas. Eh, yo creo que eso ayuda más al alma. Eh, el, el origen de la poesía, no sé cuál será, pero sin duda alguna, esa poesía más intimista que practicaba Abrines, lo que te hace es eh, volverte hacia adentro, ver el efecto que la vida provoca en alguna gente, por ejemplo, el poeta, y ver de qué manera te mueve a ti internamente. Y es una forma de ir caminando también por este mundo, ir avanzando, ir creciendo, ir conociéndonos también. Sus libros, eh, Las brasas y otros más, lo que nos hacen es que llegan al lector y por eso su pérdida, su muerte, es llorada en estos momentos en el mundo de la cultura, sobre todo valenciana, es el único valenciano que tenemos hasta el momento que ha recibido pues, el máximo galardón de las letras españolas, el premio Cervantes. Por eso, precisamente, ayer, por la noche, el propio presidente de la Junta, Chimopuche, lo anunciaba en redes sociales y daba el pésame a la familia de Brines, quien no dejó en ningún momento de estar junto a él. Y, el, y la familia es la que ha transmitido que las últimas palabras del poeta fueron ¡Os quiero! Uh -huh. ¡Qué hermoso! Bien pues Antonio, vamos a rendir un homenaje, porque qué mejor que hable él de su obra que nosotros. Y hay un verso, a mí me encanta el porqué de las palabras, eh, versos, un poema, el porqué de las palabras. Creo que es el más famoso de Francisco Grimes. Lo volvemos a recitar, porque uh -huh. hay que recordar que ya lo hemos tenido aquí, así que lo refrescamos y me lo recitas, Antonio. Vamos allá. Comienza este el porqué de las palabras de esta manera, de Brines. No tuve amor a las palabras. Si las usé con desnudez, si sufrí en su busca, fue por necesidad de no perder la vida y de envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así, uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer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 No tuve, no tuve amor a las palabras. ¿Cómo tener amor a vagos signos cuyo desvelamiento era tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo? Debí amar las palabras. Por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo, el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante morían. Y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida.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 pues eran una sola verdad, y valieron igual sonrisa e indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos, mirad al sigiloso ladrón de las palabras, repta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. Antonio, qué hermoso es vivir, ¿no? Sí, cierto. Y además eso, te lo voy a contar ahora mismo también. Por eso, eso nos lo reflejó en más de una de, una de sus eh, obras. Francisco Pero Abrines. como hemos visto, qué hermoso es vivir aunque vayas reptando por la vida, como él <risa> reptaba en muchas ocasiones. ¿eh? Oscureciendo el bosque es otro de los poemas que hoy, para recordar a Brines, Leemos aquí en Tele el Radio Marca. Dice así. Toda esta hermosa tarde de poca luz, caída sobre los grises bosques de Inglaterra, es tiempo. Tiempo que está muriendo dentro de mis tranquilos ojos, mezclándose en el tiempo que se extingue. Es en la vida todo transcurrir natural hacia la muerte. Y el gratuito don que es ser y respirar. Respira y es hacia la nada angosta. Con sosegados ojos miro el bosque. Con tal gracia la atiendo que me parece un soplo de su espíritu esa dicha invisible que a mi pecho ha venido. Cual se cumple en el hombre, también se ha de cumplir la vida en la tierra. La débil vecindad que es realidad ahora. Distancia tenebrosa será luego, toda será negrura. Miro, miro con estos ojos vivos la oscuridad del bosque. Y una dicha más honda llega al pecho cuando, a la soledad que me enfriaba, vienen borrados rostros, vacilantes contornos de unos seres que con amor me miran, compañía demandan, me ofrecen calurosos su ceniza. Cercado de tinieblas, yo he tocado mi cuerpo y era apenas rescoldo de calor, también casi ceniza, y siento después que mi figura se borra. Mirad, con cuánto gozo os digo, qué hermoso es vivir. Parece la pena para escuchar pues, a, a pianistas como Lan Lan, interpretando piezas de Litz, para escuchar versos de nuestro poeta valenciano de Oliva, Francisco Brines, premio Cervantes, y para escuchar también, ¿sabes qué? Creo, hecho, no sé si ya no queda nadie de ese movimiento literario de la Vaya. posguerra con la muerte de Bonal y de Brines. Así que, Vamos con los hermanos Goitisolo porque han tenido mucho que ver con este movimiento de la posguerra. O sea, Agustín Goitisolo dejó un poema bellísimo que se ha llevado a la música y también queremos dedicárselo a Francisco Brines. Palabras para Julia, un testamento que le dejó a su hija cuando quiso poner pues, fin a su vida. Así que con Goitisolo, que por cierto su hermano Juan estuvo como presidente del jurado que nos otorgó la declaración de obra maestra como bien universal e inmaterial de la humanidad pues vamos a dejar el rincón de la cultura, gracias Antonio hasta luego la vida ya como un interminable, interminable. Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querras no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre te. La die, en ti, pensando en en en die, en die, en die, en Ves de lo pesare, tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo, mí go. Mi solo una mujer, así sido más de un uno. En uno. Son solo corvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuerdas. Yeah. yeah. Te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más, ya aquí me quedo, ya aquí me quedo, la vida es bella ya verá cómo pesar te lo pesaré. Tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigo. Protociarte, cuérdate de lo que fui a escribir. 101.4 Tele-Elch Radio Marca en cualquier momento del día, Adar Tetería Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? A Darvetetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. A Darvetetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la señal de Teleelche. Ya saben que el programa La Glorieta ah, comienza de lunes a viernes a las nueve de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Hoy lo hemos eh, comenzado el programa dedicándoselo al Misteri porque cerramos ya las actividades conmemorativas que se han sucedido a lo largo de esta semana. ...con motivo de ese 20 aniversario... ...de la declaración del drama asuncionista... ...como obra maestra inmaterial de la humanidad... ...por parte de la UNESCO. Hemos continuado en el Rincón de la Cultura... ...dedicado al poeta valenciano Francisco Brines... ...último premio Cervantes... ...falleció ayer a los 89 años de edad... ...en su casa de Oliva, en su casa Elca... ...toda una referencia de su obra literaria... Allí escribió sus últimos poemas, Mirando al mar Mediterráneo y Entre Naranjos. Y en esta segunda parte del programa, pues vamos con más magia. Dejamos la poesía, la música y hablamos del madrileño Jorge Blas. Es el ilusionista en estos momentos más internacional que tenemos. Sus espectáculos son innovadores y muestran al público algo nuevo como en su tiempo lo hicieron ya otros grandes que han pasado a formar parte del pedestal de los dioses, de la magia Houdini o David Copperfield. Jorge Blas llegará a Elche este fin de semana. El domingo a las 7 de la tarde actuará en el Gran Teatro. Pues bien, hoy queremos conocer algo más de su magia, con la que lleva más de 25 años practicándola. Comenzó a los 13 años Jorge Blas... Muy buenos días. Buenos días, un placer acompañaros. Eh, Jorge, ¿has estado alguna vez en el CHEM? Sí, he estado muchas veces y, y me encanta. Bueno, el Gran Teatro es uno de mis teatros favoritos. Con lo que estás fam familiarizado con el público ilícito, ¿no? ¿Sabes por qué un mago, eh, sus trucos tienen mucho que ver eh, con, con el conocimiento que tiene de su público? ¿Sabes lo Totalmente. que queremos? Uh -huh. Ah, bueno, eh, a ver, eh, eso es muy difícil, pero, pero sí, que, sí que sé, pienso que sí que sé hacer disfrutar al, al público que venga, que es algo que llevo practicando muchos años y, y estoy muy preparado para, para que el público que venga a vernos el domingo pues, eh, se vaya con una gran sonrisa y mucho más feliz de lo que entró al teatro. ¿Y cómo se consigue estar en la actualidad, en pleno siglo XXI, cuando parece que todo lo, lo hemos visto ya con las nuevas tecnologías? ¿Cómo puedes seguir todavía apasionando al público de la forma que lo haces? Bueno, yo creo que el público siempre tiene la necesidad de fascinarse, de, de sorprenderse con algo, y la magia es una de las cosas más fascinantes, ¿no? porque estamos viendo cosas que parecen imposibles pero en la realidad, en nuestra realidad, delante de nuestros ojos. Yo creo que por eso no importa la edad, no importa la condición, a todo el público por igual le fascina la magia y le encanta sentirse ilusionado ¿no? durante un ratito, pensar que, que todo es posible durante unos instantes. A mí me encanta, pero yo siempre me he preguntado eh, ¿por qué un chico como tú quisiste ser mago, dedicarte a esto? Fíjate, pues yo, me, la magia me atrapó muy joven. Yo tenía seis años cuando vi un programa de Juan Tamariz en televisión y me fascinó, me encantó. Yo lo probé en casa y no funcionó, debo decirte que fue un desastre. Pero encontré unas clases que había en, en una escuela de magia en Madrid, empecé a aprender y yo creo que lo que más me atrapó fue la primera vez que le hice un juego de magia a mi hermano. Mi hermano es seis años mayor que yo y de pronto yo, cuando le hice el juego, se le puso una cara de asombro, una cara de... De la boca abierta, los ojos así, las pupilas y, y eso a mí me, me sorprendió mucho, no tanto el truco sino la mirada de, del espectador, y en este caso era mi hermano que, que bueno, pues lógicamente era mayor que yo, y, y con ese truco había conseguido generar algo en él muy especial. Eso es lo que a mí más me ha gustado siempre. No, no tanto el truco ni el mago, sino la mirada de un espectador o espectadora ilusionado. ¿no? ¿Y esa mirada, eh, sigues viéndola en todos tus escenarios, ¿eso te indica que eh, el futuro está garantizado para la magia? Desde luego, y ahora fíjate, con estas sonrisas tapadas aún por la mascarilla, pero, pero igual de importantes o más incluso, porque porque el ver ahora un patio de butacas que lógicamente cumplimos todas las medidas hay la distancia eh, todo el público tiene la mascarilla yo también cuando voy entre el público llevo mi mascarilla pero esos ojos ahora ya no es tanto esa sonrisa pero sí esos ojos que, que te lo dicen todo o sea yo desde el escenario aún con la mascarilla puedo ver los ojillos de, del público y veo que un padre, un niño eh, un abuelo, una madre todos tienen la misma cara es una magia que, que une un poco a la familia ¿no? y que durante unos instantes todos se quedan con la misma cara de sorpresa. Soy muy bonito. Antes un mago tenía una chistera y un ayudante. Ahora, ¿cuál es tu equipo? <risa> bueno, mi equipo ha cambiado un poco respecto a eso. Eh, utilizo mucha tecnología. Por ejemplo, en este show vamos a tener un dron que me ayuda en el escenario. Eh, vamos a usar teléfonos móviles, eh, tecnología como redes sociales. O sea, la magia se ha transformado mucho. Y yo creo que cada vez es más interactiva, cada vez... Eh, el, a mí la magia que me gusta de, de nuestro tiempo es la que no solo el público es espectador, sino que es parte activa, ¿no? Hay un juego en este espectáculo que yo propongo a todo el público que lo haga desde su butaca y la magia sucede en sus manos. Es algo muy increíble que recuerdan durante meses o años y, y, y bueno, pues es algo nuevo que, que estamos trabajando y que, y que es realmente interactivo. El espectador es parte activa y, hombre, los que quieran salir del escenario... Solo salen aquellos que quieran, no sacamos a nadie que no quiera, claro. Pero desde luego todos desde su butaca pueden participar. ¿Te ocurre como antes? Eh, ¿Quedan fascinados eh, y esperan... Um, ¿Se ponen en contacto contigo algunos de tus fans o admiradores? ¿Quieren saber tu, el truco? ¿Se obsesionan Hombre, con hay... saber el truco? Bueno, hay, hay algunos que sí, pero, pero la mayoría de la gente afortunadamente ya entiende el juego de, del mago y el espectador, que no, que no es una cosa de un reto intelectual ni nada así, es un juego, es una ilusión y nosotros estudiamos mucho para, para sorprender al público, para jugar con la percepción, con, con la atención, con la psicología y eso hace que aparentemente estén sucediendo cosas increíbles. En realidad todo se puede eh, explicar científicamente, todo se puede, por supuesto, eh, tiene una explicación, pero el arte, el arte del ilusionismo, Es precisamente ese, el, el, el generar algo que parece imposible, pero que lo estás viendo, ¿no? Yo cada vez me encuentro a menos escépticos y, y bueno, la mayoría, aunque empiezan un poco escépticos algunos, se transforman enseguida y, y se dejan llevar, porque es, es la mejor sensación. Al final es, es disfrutar de la magia sin, sin pensar en el truco. Eh, una curiosidad, ¿los magos patentan sus trucos porque o, o, se, o, o se dejan sus trucos unos a otros? Bueno, hay de todo. Hay quien escribe sus trucos en un libro, con lo cual los pone a, la, a disposición del resto de magos. Hay quien inventa un truco y lo patenta y entonces ya, si quieres hacer ese truco, tienes que comprar los derechos. Hay quien comercializa también juegos de magia. Hay un gran mercado alrededor de la magia a nivel internacional donde grandes distribuidoras, ga grandes ingenieros eh, crean juegos que el resto del mundo pueden comprar y, y disfrutar. Sí, sí, hay... Hay, hay un enorme negocio alrededor de, de la creación de juegos de magia. Eso significa que hay también una gran expectación o demanda de magia en un mundo tan cruel como en el que estamos eh, viviendo. Sí. Jorge, eh, has pisado todos los escenarios. Hemos dicho que te, eres el mago en estos momentos, discípulo del gran Juan Tamariz más internacional de sí. España. Has obtenido muchos reconocimientos y muchos premios. ¿Todo el público es igual en todas partes, eh, ante la magia, o eh, ves diferencias de España a otros países? Hay, hay muchas diferencias, en, sobre todo en cómo reaccionan, en, en la magia que les gusta más a unos o a otros. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, son muy entusiastas, son, igual que en China, en China son súper entusiastas. Tal vez en Europa somos más comedidos, pero para mí un aplauso de un público de España o de Europa es más, eh, tiene más valor, ¿no? Porque porque realmente es más difícil eh, pues eso, conseguir un stand innovation que llaman una ovación de pie o una tal, es, es mucho más difícil en España que en, o en Europa que en Estados Unidos o en Asia. Pero bueno, luego hay públicos muy diversos. Tuve la suerte una vez de actuar ante una tribu masai. Imagínate en, en el Masai mara y esta era gente que no conocía la magia, no sabía que era un arte escénico ni que era nada. Y de repente pasaban cosas y había una mezcla de miedo, de, de asombro, de fascinación que vamos, yo pensé que me, me lanzaban a la hoguera en cualquier momento. Oh, admiración, o, o te metían en la silla y te entronizaban. También. Eh, eh, Jorge, y en todos Estados Unidos y China, bueno, en Estados Unidos tenemos a David Copperfield. Eh, ¿Algunos de los grandes magos del momento se han puesto en contacto contigo o te han felicitado por, por tus trucos de magia? Bueno, tuve la suerte que hace unos años, eh, hace cuatro años, eh, sonó mi teléfono y era David Copperfield. Y yo me quedé alucinado. Imagínate, coges el teléfono y dice, Hola, soy David Copperfield. Y dijo así, Hi, I'm David Copperfield. <ríe> y yo me quedé alucinado. Entonces me dijo, Mira, he visto tu magia y hay un juego que tú haces que me encantaría poder incorporar a mi repertorio en, en el show de Las Vegas. Y claro, yo me quedé muerto. Imagínate, es que te llame tu ídolo o uno de tus ídolos al que tanto admiras y que, y que tenga interés por un juego que, que hemos creado aquí, pues eh, asombroso, ¿no? Y, y bueno, hemos iniciado una muy buena relación, llevamos ya cuatro años de, de colaboraciones, de trabajo, él compró los derechos, hicimos un contrato donde él puede hacer ese juego en Estados Unidos y yo lo puedo seguir haciendo, claro, en el resto del mundo, pero, pero bueno, hemos creado un, un buen vínculo y... Y lo mismo con otros magos, como Penn and Teller, como Lance Barton, magos que a lo mejor no son tan conocidos aquí, pero que son estrellas en, en Estados Unidos. ¿Y qué formación académica necesita un mago para mejorar? Porque veo que la informática, la ingeniería puede ser muy importante, la, eh, la química, sí. la física, bueno, la, las leyes la de la naturaleza, mira, conocerlas. Sí, en realidad la magia es ya un, un estudio eh, muy, muy profundo y, y que tiene mucho... Vamos, eh, mucho, muchas enseñanzas, ¿no? pero la psicología para mí es muy importante. Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma y nunca fui psicólogo, pero reconozco que la psicología me ha ayudado muchísimo a, a crear mi magia y, y luego pues, efectivamente tienes que estudiar la propia magia, que es muy extensa, hay muchas obras, muchos libros, y es verdad que los magos somos un poco autodidactas, pero cada vez más hay, hay escuelas, ahí hay ahora en, en el escorial, Hay una universidad de magia que, que incluso lleva ya tres o cuatro años proponiendo una, un, un, vamos, un seminario completo de magia a lo largo del año y poco a poco la magia se empieza a estudiar de una forma más académica. Yo creo que, que, que es importante eso porque, porque la magia no es solamente claro hacer un truco, es conocer muchos factores del mundo teatral, del mundo psicológico, del mundo, eh, al final, de las personas. Tienes que conocer mejor a las personas para para poder jugar con su percepción y, y ¿no? ¿Y cuál es el truco eh, que más te demandan o del que, eh, que más veces tienes que repetir? Pues mira, un juego que hago en el show, que lo hago con un teléfono móvil, es uno de los primeros juegos. Los que vengáis a ver el show, tenéis que estar muy atentos al inicio, porque hago un juego con un teléfono móvil de un espectador que, que es de los, de los que la gente más recuerda, Y, y, y parece muy sencillo, pero es realmente complejo. tenéis que estar muy atentos. El juego con, con el teléfono móvil y la hora de, de un espectador. O, o sea que ya ha pasado a la historia eso de hacer desaparecer en una caja a, a, a las personas o <risa> transportarlas. ¿Eso, eso qué está reflejado en el cine? Bueno, es una magia de otra época y yo creo que la magia se va transformando y los magos siempre nos fijamos en en los deseos del público para crear nuestra magia, por eso cuando un mago en la edad media hacía aparecer un conejo, no es casualidad, es que en esa época había sombreros, la gente los llevaba puestos, el mago cogía un sombrero y hacía aparecer frutas, un conejo, era comida en realidad, era como el cuerno de la abundancia ¿no? de la época. Bueno pues ahora los los deseos cambian y, y bueno pues hay que estar atento a, a ¿A qué es lo que preocupa al público de nuestro tiempo? ¿Cómo, qué, ¿Con qué podemos fascinarles, no? Yo creo que las nuevas tecnologías es algo que forma parte de nuestro mundo, eh, muchas cosas, ¿no? Hay deseos universales como volar, como vencer la ley de la gravedad, como eh, resucitar. Por ejemplo, cuando cortamos a una persona y la recomponemos, es la muerte y la resurrección al final. Estamos jugando un poco a, a ser dioses, pero en la vida real, claro, en, en el escenario, ¿no? Dios frente a la magia, eh, Jorge, eh, por lo que has comentado, las levitaciones, ¿es también uno de los trucos que, que más eh, admiración despierta de las que haces? Sin duda, sin duda, la levitación es algo que, que a todos los seres humanos nos gustaría ¿no? Que poder elevarnos, y, poder, y, y claro, eso pues es muy, muy inspirador y muy fascinante poder verlo en directo, ver que alguna persona se eleva, que explota sin, uh -huh. sin ayuda de ningún tipo de mecanismo, hilo, cosas, y eso, pues, creo, el, el público, pues, eh, pues durante unos momentos suspende la incredulidad, que es para mí lo más maravilloso, que la gente se quede como cuando tenía 4 o 5 años y, y, y jugaba, fascinaba, pues eso es lo que al final consigue la magia, ¿no? No, desde sí. luego la magia nos fascina a todos, pero tu espectáculo creo que dura hora y media, ¿Cómo, ¿cómo consigues mantener la atención en hora y media? ¿La música quizá o el baile es importante? Bueno, es, es importante sobre todo mantener un ritmo y, y que el espectador no, no decaiga la atención, claro. Para eso hay que estudiar mucho la escaleta, el, los timings, el tiempo, cómo, cómo vamos eh, enlazando una ilusión con otra y sobre todo que siempre este eh, la sorpresa continua. Yo ¿no? creo que cuando el público quiere ver magia, quiere ver algo que nunca antes ha visto y, y fascinarse con lo imposible, con algo que, que, que, es, que no pueden imaginar. ¿no? Y, y eso es lo que vamos a intentar el domingo. Desde luego, que el espectador que venga, eh, no importa la edad que tenga, desde 4 o 5 años ya pueden venir hasta, hasta 120, no hay problema. <risa> y, y vamos, eh, sin duda que, que salgan felices, es mi intención y, y que... Y que recuperemos un poquito eso de ver shows en directo, que ya yo creo que ya lo echamos de menos todos. Y tanto, eso es lo que iba a preguntarte, ¿cómo has podido, los magos como tú, cómo han podido pasar la pandemia? Bueno, pues eh, al principio muy desconcertado como todos, luego empecé a crear un show que podía hacer desde mi estudio. La gente se conectaba por streaming y así hemos estado varios meses. Ahora no es lo mismo, claro, cuando estás en directo con un público y aunque sea con limitación de aforo y tal no, no importa, lo importante es las personas reales que te están viendo, que aplauden que, que tú les das todo lo que tienes y, y están en la misma habitación, eso, eso es maravilloso y, y bueno, pues muchas ganas la verdad uh -huh. de, de retomar esta es una de las primeras salidas que hacemos de Madrid eh, después de la pandemia para, para poder compartir nuestra magia en directo y eso va a ser, bueno, todo el equipo estamos uh -huh. emocionados, todos los técnicos que me acompañan el uh -huh. equipo con el que hacemos este show estamos emocionados y ta las, la la primera no es la primera salida sino una de las primeras en la primera salida qué notas en el público porque supongo que habrás adaptado el espectáculo a las ganas que tenemos de de aplaudir y de ver magia y de levitar elevarnos de, claro. de, de, de, pues de esta mira, pandemia tenía, claro teníamos un poco miedo por encontrarnos un teatro medio lleno un teatro que estuviera desangelado pero la verdad es que no que, que aunque hubiera limitación de aforo y la primera salida fue A Valladolid, que además en ese momento tenían solo un 30% de aforo. Imagínate un teatro con solo un 30%, pensábamos que iba a, a ser negativo, pero en, en contra de eso nos encontramos un público emocionado, un público deseoso de disfrutar, que aplaudieron como tres veces más que, que si, o sea, no notamos ninguna carencia y fue, fue increíble la, la emoción, tanto de, de los que estamos en el escenario como los que estaban en el público, que, que bueno, pues que se, se produjo una. ...una emoción muy especial... ...yo creo que todo lo que sucede ahora en este tiempo... ...lo, lo apreciamos mucho más... Y, ...y eso la verdad es que es digno de... ...bueno pues para emocionarse ¿no? Pues suerte con los trucos que gusten... ...en el escenario del gran teatro... ...que lo has visto, lo, lo recuerdas... ...y espero que tu bienvenida... ...sea eh, buena por parte del público ilicitano porque tenemos a Jorge Blas, lo tendremos este domingo a las 7 de la tarde en el escenario del Gran Teatro. Gracias. Muchísimas gracias, que la magia os acompañe. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al inicio de la ronda de noticias. Son las 10 y 23 minutos de la mañana y tenemos a Marga García con nosotros, preparada, para darnos ese repaso de la actualidad. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy oh, Elche, ¿cómo está? Eh, hoy brillando el sol, dice Bordonado, el, la, las lluvias no llegarán hasta el domingo por la noche, pero eso daremos la información sí. en la previsión meteorológica. Lo tuyo es cuestión de decirnos qué previsiones tenemos. Junta de Gobierno, además de la Junta de Gobierno de todos los viernes, sí. tenemos esa actualización de los datos de la Consellería de la Sanidad, así que esperamos tu parte. Sí, bueno, hace unos minutos ha llegado esa última actualización de la Consellería de Sanidad. Son 19 positivos. Eh, desde el lunes y el miércoles, la tasa está actualmente en 19 por cada 100.000 habitantes, ha subido un poquito. Y tenemos que lamentar un nuevo fallecido, llevábamos ya días sin, eh, bueno, sin que aumentara esa cifra, son ya 265, eso sí, en los hospitales continúan con cero ingresos. Pero si no teníamos pacientes críticos en los hospitales ni ingresados, ese fallecido puede que haya ocurrido en casa eso es. o o oh, que es difícil pero también que sean recuentos de... atrasados puede ser sí porque ahora la porque bueno no me... no andan muy bien eh, desde sanidad con sí, el recuento de los datos eso es desde consejería de sanidad ahora con esa actualización de fallecidos algunos son de incluso de principios uh -huh. de año o sea que puede ser de bueno uno, un desfase. una persona un despaso persona que haya fallecido en su casa además tengo que comentarte ayer también se notificó un eh, brote en el CHE de 11 casos de origen educativo. En Así centros que, escolares, en donde centros los escolares. trabajadores esenciales eh, están se supone vacunados. que están vacunados. Y a la espera de que tengan que elegir si AstraZeneca el o Pfizer. Pfizer. sí por, por, eh, Porque es una opción que se le da. Ya hay algún que otro sindicato eh, de, estudiante, de enseñanza que estaba diciendo que lo lógico no es que la persona elija, sino que sea el ministerio, las autoridades, los las expertos. que decidan qué dosis hay que poner. Sí. Ya mm. veremos cómo queda la cosa. Pero y a, sí, y además o, y otro apunte también de vacunación. Ayer también eh, conocimos que en el mes de julio es la fecha para que se inicie esa vacunación del grupo entre 30 y 40 años. Así que una muy buena noticia porque ya en ese ti. grupo estoy yo. <risa> bueno, yo estoy en el de los 50 y aún no me han llamado. Bueno, pero ¿eh? estarás a punto. Bueno, a puntito de que te llamen. Si la semana que viene empieza una nueva semana, la vacunación terminó el jueves y la semana que viene el lunes seguirán, seguirán supongo que con los de 50 años Y yo, como siempre, mira el móvil pegado. A ver si, llegas, si a llega mí. ese SMS de la consellería. Sí, eh, bien, eh, la vacunación avanza, los de 30 años ya para el mes de julio, eso significa que podremos tener un verano un tanto normalizado y por eso Chimo Puig ya ha dicho que Toque de Queda va a desaparecer en junio, pero no la próxima semana quieren que se mantenga todavía el toque de queda, eso sí algo más relajado. hasta la una para que la hostelería pueda abrir a las, hasta las doce y media y bueno pues por lo menos tener un poco más Bueno, pues de margen dentro de, de ese sector que tanto está sufriendo durante esta pandemia. Supongo que el TCJ su aval para ese toque de queda de mantenerlo también durante 15 días más, estará ya, si no ha llegado, estará ya estará a punto. punto de llegar hoy mismo. Mm. Pues Marga, eh, estaremos pendientes. A la una nos lo contarás, cómo queda la desescalada a partir del próximo lunes. Sí, a la una toda esa información, por supuesto, uh -huh. todos los temas de la Junta de Gobierno Local y además también, eh, bueno, pues, eh, también nos informarán de ese dispositivo de seguridad uh -huh. para mañana en caso de, bueno, de que el Elche... Ah, claro, yo digo, ¿qué dispositivo de seguridad claro, dispositivo de seguridad Ay. para mañana, que es bueno, eh, nos lo jugamos todo. Ya, nos lo contará Paco Gómez porque uh -huh. es el último encuentro y además con público. Con público cinco ya mil, con 5.000 personas abonados. que en ese último partido de la liga, bueno, pues pueden acceder para animar al Elche a ver si conseguimos esa ansiada permanencia. Estaremos pegados al marcador de Paco Gómez, ahora nos lo va a contar todo, pero tenemos... Entonces hoy presentan el dispositivo de seguridad para Eso que es. no haya desmadres uh -huh. y tenemos también hoy... Eh, ¿Qué otras previsiones aparte de la Junta de Gobierno y de esa rueda de prensa de dispositivo? Tenemos esas dos esas ah, dos previsiones para Junta de Gobierno más. y dispositivo de seguridad. Pensa, sí. no está mal. Entonces no está es mal. la jornada del viernes, pero siempre aparecen siempre aparecen muchas cosas. Así que bueno, porque los ánimos no están bien. Tenemos terminamos la semana con esa malestar entre los regantes por eh, la papeleta que no resolvió Chimopuch con sí. la ministra. Y tenemos una convocatoria, eh, una manifestación en Madrid que, la van, que van a prohibir pues, eh, los camiones, solo permiten ocho o, o, o seis camiones por uh -huh. la Paseo de la Castellana. Así que lo que van a hacer los directivos del, del Sindicato Central de Regantes no es ir en caravana, porque igual no les permite el Gobierno bajar Sí, lo los que coches. quieren es ir a acercarse al Ministerio directamente, directamente de Transición Ecológica. Van directamente al Ministerio, no van a... No, no. Pueden ir en caravana en esa protesta y van ahí a plantarse para que Teresa Rivera les reciba, que no quiere recibir a los regantes ah. levantinos, para decirle lo que no le dijo Chimo Puig, que no puede aumentar los caudales y que no puede recortar en estos momentos el trasvase porque no hay alternativa, ah. no hay desalación en estos momentos. El trasvase se necesita para vivir, para seguir desarrollando nuestra economía. Y nuestro territorio. Pues Marga, estaremos el lunes eh, muy pendientes de sí, esa protesta descansaremos este fin de semana, ah, sí. eh, tendremos buen tiempo hasta el domingo y disfrutaremos porque el lunes vuel vuelve a la carga todo, toda la política y toda la actualidad local. Sí, así que bueno, pues a partir de la una contaremos toda la información de este viernes y ya pues me voy corriendo para la Junta de Gobierno Local. <ríe> Muchas gracias. Hasta luego, Ros. Buen fin de... Igualmente. Bien, pues eh, lo ha comentado Marga, es eh, Paco Gómez quien ahora nos va a contar pues, cómo se está viviendo esa final. Además, es el último encuentro de temporada y el Elche se lo juega todo, la permanencia o el descenso. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol está convencida de que si ganan al Atleti de Bilbao conseguirán la permanencia. Es decir, confían en la profesionalidad y en la capacidad de disputa del Valencia para evitar la victoria del Huesca. No olvidemos que para que el Elche mantenga la categoría, es decir, siga un año más en primera división, no solo debe ganar al Atleti de Bilbao, sino que tiene que esperar el pinchazo del Huesca. Si el Huesca gana, no habrá ya más opciones para los hombres de Fran Escriba. Fidel, resumía el sentir del vestuario. Sí, con mucha gana, ¿no? Yo creo que al final tenemos que centrarnos en el nuestro, ¿no? Creo que, o pues bueno, no. Nos da, nos da mucha confianza el resultado del otro día, el partido del otro día. Creo que el Día del Árabe sufrimos un golpe duro todos, que nos dejó muy tocados y, y muy difícil la permanencia. Pero yo creo que el equipo, como tantas veces este año, ha sabido sobreponerse. y, y bueno eh, Nosotros, bueno el partido de Huesca, sabemos que, que será importante por, por volver de venir de, de todos. Pero, pero si no ganamos nuestro partido pues será muy complicado, no, no, no habrá ninguna opción. Así que eh, ganar, intentar ganar el nuestro es nuestro, bueno, nuestro principal objetivo y luego pues, bueno, eh, a esperar lo, lo que pase en ese campo, pero como te digo, lo importante es nuestro. Lo importante es ganar, pero también esperar que no lo haga el Huesca, un Fidel que reconocía que es muy difícil evadirse del resto de marcadores, sobre todo de lo que pase en el Alcoraz, y más con el público en las gradas, y es que será el gran aliado de los frangiverdes, ya desde hora y media antes del partido habrá una escolta, de los aficionados eh, por el paso del autobús hasta la llegada del Martínez Valero y luego esos 5.000 privilegiados que estarán animando al equipo, algo que no va a tener... La escuadra de Pacheta. Por cierto que ayer por la tarde se puso a la venta las entradas restantes para los aficionados, en este caso los abonados de la temporada 19-20, que no se sacaron el abono de esta campaña. Ayer por la tarde hubo bastantes problemas técnicos y muchas quejas de los aficionados. Vamos a ver si se resuelve en el día de hoy. En principio 5.000. Eh, espectadores, socios y abonados serán los que tengan el privilegio de estar en el último partido y decisivo de la Liga. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Estaremos eh, muy de cerca en ese encuentro, ya que desde tu programa Marcador daremos minuto a minuto esos, ese último partido de la Liga. Y nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias, lo hacemos con la previsión del tiempo, con Vicente Bordonado. Es importante saber si el sol seguirá eh, estando en el cielo o si por el contrario las nubes van a avanzar y tendremos lluvias de cara al fin de semana. Ayer la previsión es que las lluvias llegaban el domingo por la noche, no sé si esas lluvias se adelantan, nos lo cuenta Vicente Bordonado.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 Bueno, buen día. Se confirman los cambios para este fin de semana. Entre domingo y lunes llegará un pequeño embolsamiento de aire frío en altura que va a aportar precipitaciones. De momento continúa la estabilidad atmosférica durante esta madrugada con el paso de intervalos de nubosidad de tipo alto. Temperaturas homogéneas en el territorio aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Talaesh no han bajado de los 15 grados. Mientras que en el sur del Candael, de en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, hemos alcanzado los 13 grados. Para hoy, una jornada todavía marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, intervalos de nubosidad de tipo alto, se está aproximando un sistema frontal de origen atlántico desgastado. Viento en calma primeras horas, después se activará el viento flojo de sureste, Y con el avance de la masa de aire cálido, temperaturas en ascenso. Aquí en la ciudad una máxima que podría superar los 25 grados. En el sur del Cándal se alcanzaremos los 27 grados. Mañana sábado, día de transición, ambiente soleado, con nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 25 grados. El domingo con el ramal ascendente desea Embolsamiento de aire frío en altura, nubosidad en aumento durante la segunda mitad del día, precipitaciones de carácter débil que podrían ir a más conforme vaya avanzando la tarde. Temperaturas a la baja máximas que no van a superar los 21 grados. Lunes durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Restos de inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones puntuales. Después apertura de claros. Temperaturas máximas en torno a los 23 grados. Y a partir del martes alternancia de nubes y claros con temperaturas que debido al viento de componente marítima no van a pasar más allá de los 23 o 24 grados.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 Hola Els, ja som hier. Som Els Verda i Neta, el nou servei de neteja d'Elx. Apostem per la mecanització i la sostenibilitat amb escombratge manual set dies a la setmana en tots els carrers d'Elx. Disposem de nova maquinària que agrana neteja els carrers, aspira i fa un ús eficient de l'aigua. Amb maquinària silenciosa i utilitzant productes de neteja d'etiqueta ecològica. Un servei més sostenible amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat verda. Amb la col·laboració de tots y totes els será u dels municipis mes nets de España. Els Verde y Neta. UT Els, Ayuntamiento de Elx. Recuperamos ahora uno de los duetos que formaron pues eh, que se conformaron en la década de los 60 con la cantautora estadounidense Joan Paez y el artista Donovan para cantar Colors Esta, este emotivo y bello tema. The color of my true in the morning. When we rise. In the That's the time, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky, high hi. in the morning. When we rise, in the morning. When we rise, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time. That's the time. I love the best.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 El Poble Delch, Lamantin Good View, al Yard del Segles. Ahora, tú pots contribuir a la salvaguarda de la festa. Fente protector. Entra en MysteryDelch.com. patronat del Mystery Delch. ¿La recuerdan? la última canción de Algo pasa con Mati